Agradable, podemos ah, decir, dale, bueno. porque me gustan los días grises. Bueno, a mí también me gustan. Ah, y no, no me ponen así bajón. No le ponen bajón, bueno, no. a mí tampoco. Bueno, eh, decíamos que teníamos intenciones de conocer la visión, la postura y también las expectativas que tienen desde cotraville y la actual eh, cooperativa que está prestando el servicio tanto de recolección de residuos como así también de eh, la, el barrido y la limpieza de las calles aquí de Viedma. Eh, por lo menos en gran parte de la ciudad. Estamos en este momento en contacto con Hugo Salvo, que es eh, el presidente de la cooperativa, para que él nos dé eh, primero su impresión de este anuncio que hizo el Intendente el 29 de febrero de un, una nueva convocatoria a licitación del servicio de recolección de residuos con algunas modificaciones y exigencias para la empresa que se eh, presente. Eh, Salvo, ¿qué tal? Buen día. Desde Radio Encuentro lo saludamos, Rosana Vázquez y Américo Cañulaz. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Sí, sí eh, bueno, eh, para que no, nos dé algún detalle, están al tanto, ¿no es cierto?, por de este anuncio que ha hecho el Intendente. ¿Cómo lo, cómo lo ven a las nuevas exigencias que, a, que eh, va a poner el municipio? Sí, sabemos eh, que el municipio va, va a alargar la licitación, del la, servicio de recolección, Eh, bueno eh, creo que viene con algunos cambios digamos eh, a la empresa nueva que, que, que toque hacer el servicio digamos con camiones nuevos así que bueno eh, es lo que sabemos hasta ahora digamos no creemos que todavía el pliego no ha salido a la venta me parece que se, se, se está terminando así que no no sé cuándo no, calculo que mediados de medio o fines del medio debe estar debe estar el pliego a la venta. Uh -huh. El intendente eh, anunció que la intención es que el servicio sea diario eh, para la mayoría de los barrios y en el caso de los barrios Fonavi, que la recolección de residuos sea eh, todos los días, los siete días de la semana. ¿En este momento ustedes están con esa capacidad eh, o no? ¿Cuáles son las la, la, la posibilidades que tiene ustedes de acercarse a este pliego? ¿O estas primeras? Eh, eh, eh, sí, digamos... Eh. Nosotros estamos en condiciones de presentarnos, así que eh, cumplir las condiciones que dicen... Por supuesto, diremos, si, si nos presentamos y tenemos la suerte de quedarnos trabajando, tendremos que cumplir las condiciones que, que dicen teo, Evidentemente eh, consideran que es acertada esta nueva exigencia debido al crecimiento que tiene la ciudad y la ampliación del recorrido que tiene que hacer el servicio, ya evidentemente... Eh, no da para más digamos en cuanto a que hay lugares donde es difícil eh, llegar o hay quejas de los vecinos cómo reciben ustedes o cómo interpretan ustedes estas exigencias nuevas que eh, ha impuesto el municipio para la nueva para los nuevos pliegos y yo creo que va a haber un cambio digamos va a haber un cambio porque al pasar eh, todos los por el mismo lugar eh, se cuesta el... Seguramente va, se, va, se va a poder mantener limpia la ciudad, ¿no? Eso es lo que está diciendo el Chipre. Y bueno, será, será este, para nosotros, si tenemos la suerte de quedarnos algo nuevo, digamos. Algo nuevo, digamos. Es, es hacer lo que estamos haciendo con más frecuencia en, en los en los barrios y en todos los lugares. ¿Ustedes reconocen que hay un...? Que va a ser con una frecuencia SAI, aparentemente, en, en todos los lugares de la ciudad. Sí, eso fue lo que anunció el Intendente. ¿Ustedes reconocen entonces que hay alguna eh, falencia en lo que tiene que ver hoy con la recolección eh, de residuos? No sé si falencia, digamos, creo que por ahí capaz que el hecho de no pasar eh, a diario en todos los lugares por ahí también genera eh, este tipo de, de situación, digamos, de que hay basura en la ciudad. Eh, bueno, ahora con el nuevo pliego seguramente irá a haber algún cambio. Eh, bueno, nosotros también queremos decir que por ahí, a ver, si nosotros... Somos la, la empresa que hoy está a cargo del servicio de recolección, también tenemos que, que decirle que para ahí los vecinos tampoco colaboran mucho con el tema de la limpieza, así uh -huh. que digamos, es media compartida el tema de que hoy no esté bien más limpio a lo mejor. Claro. En este Te digo porque nos pasa en, en el centro, generalmente los grandes problemas los tenemos en el centro, donde pasamos con el camión, limpiamos los contenedores y pasamos a los 10 minutos y el contenido se vuelve a estar lleno porque viene un tipo con una camioneta y te lleno con contenedor o aparece gente de cualquier lado y te llenan los contenedores. Uh -huh. Entonces, por ahí es muy difícil eso, poder mantenerlo limpio. Digamos, por ahí creo que también sí, creo que es, es compartida el tema de que la ciudad no esté limpia. Un parte, un, una parte de los vecinos y una parte de la empresa. Esta situación de los contenedores distribuidos en gran parte de la ciudad ha hecho sí. que la basura sea más visible, digo, ha, ha complicado desde lo visual, ¿no es cierto? Porque antes... Sí, Uno esperaba la, con la basura en la casa, digamos. Exactamente, eso es lo que no está pasando ahora, digamos. Muchos vecinos eh, no respetan, aparte de los horarios del recolector, sacan la basura cualquier día y el que no se la lleva al centro y la tira en cualquier contenedor, donde lugares donde no le corresponde, digamos. Y creo que por ahí los grandes problemas los estamos teniendo con la gente que tiene comercio, que... Van con un camioneta y te hicieron te un contenedor con una camioneta en dos minutos Y bueno, vos pasaste, y capaz que pasaste y a los diez minutos volviste a pasar y está lleno Entonces no puedes mm. andar todo el día a la silla del tito que te tira la basura Claro, hoy eh, contra Billy, cuántas ¿cuántos camiones recolectores eh, posee? La cooperativa hoy tiene cuatro recolectores Cuatro, cuatro camiones recolectores y un, y, un, y un camión en el condo y uh -huh. digamos que alquiló la empresa para, para poder este, mantener la, la digamos, temporada de hijo. ¿Salvo y este aumento de las frecuencias eh, va a necesitar más de más personal? Eh, sí sí seguro seguro digamos, al tener más frecuencia a la ciudad vamos a necesitar más personal sí. Hoy cuántos cuántas personas están eh, formando parte de Cotravili? Y más o menos la recolección eh, Creo que hay algo de 16, 16, 16 recolectores y más los choferes Que creo que suman algo de 5 o 6 choferes más ¿sí? Está bien, así que son como 22 personas más o menos Sí, eh. más o menos, hay que calcular que si viene con el nuevo pliego se le Estaremos hablando de 30 o 35 personas aproximadamente en el servicio de recolección Está bien, bueno, pero usted, por lo que nos dice Están esperando que salga el pliego Y de reunir los requisitos se presentarían, digamos Estarían sí, dadas sí. las condiciones para hacerlo Exactamente, Sí, la cooperativa está esperando el, el, el que la venta los pliegos y sí, sí, nos vamos. Bueno, Salvo, le agradecemos mucho este contacto. ¿eh? Bueno, listo, gracias a ustedes. Bueno, hasta bueno, luego, hasta muchas bien. gracias, saludos. Eh, la palabra de Hugo Salvo es el presidente de la cooperativa Cotravili, encargada de la recolección de residuos.